Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola maestro. Hola, Hola. Poncho. Qué milagro Poncho. <risa> Hola chicos. Oigan, pues estamos empezando un poquitito tarde. Nos vamos a disculpar por eso. Hoy fue culpa de nosotros, pero tenemos un, un, buen, un pretexto. buen pretexto. Lo que pasa es que hoy tuvimos mucho trabajo. Entonces ahorita <risa> estos días hay que aprovechar cuando uno tiene trabajo. La verdad, hoy fue día de, de hornear deditos, que son nuestras galletas de... Las cacahuatas. De cacahuate. De nombradas así por, benja, por Ajá. benja. Ajá, tienen dos nombres. Sergio Fong las, las nombró deditos. Deditos. Y el buen Benja las nombró cacahuatas. cacahuatas. Entonces, ahí la, la, el nombre que ustedes quieran. Y luego hicimos galleta bicolor, que el señor Sergio Fong les llama... Eh, pacman Pacman, galleta Pac retro, no sé pues cómo si, retro <ríe> Y luego hicimos panecitos de plátano, hicimos panecitos de zanahoria Así que hoy fue día de muchísima chamba, wow. de volver a hacer harinas y todo esto Ya se me estaba olvidando Creo. <ríe> Y mañana amenaza de nuevo Mañana amenazamos con volver a trabajar mucho chicos Así que bueno, ese es el motivo por el que estamos entrando Tardecito el día de hoy, pero, pero avisamos pero. que ya veníamos Eh, el señor Benjamín Conto uh, amenazó con volver, con volver y, y, aquí, volvió. y volvió. Ay, Dios mío. Se están haciendo caras por la amenaza. Hasta eh, <risa> <risa> bueno, no se, se a... me lenguó la traba. Ahorita le vamos a, a dar los micrófonos <risa> al buen Benja, pero vamos a saludar primero. Alimentos Veganos ISIS, uh. chicos, eh, se están reinventando para nosotros. No crean que ya se fueron. Lo que pasa es que pues las autoridades dan unas indicaciones y pues hay que seguirlas, ¿no? Entonces, por ahí está, George, hazte presente. Si nos estás escuchando, manifiéstate, más no como, no como duende, nada más manda mensajito para saber que estás bien, por como favor. Una, como una epifanía. <risa> Se me hace que <risa> sí, <risa> es que me divierto mucho. Ok. Um, saludos al señor Sergio Fong, ya lo mencionamos, que es la, la cabeza autora de todo esto. Saludos a la rueda cartonera, que chicos, ya cuando pase todo esto pueden venir a tomar un cafecillo. Estamos esperando al buen Xbalanque. balanquén Ajá. Ah. ¿Quién? ¿Cuándo? Es? Lo estamos esperando para que nos traiga un rico cafecito no me no, hagan sí, no, eso, no, no, dale, tú, dale, tú, un rico cafecito y un té de jengibre, aprovechen estas temporadas para tomarse tecito de jengibre con canela, un poquito de limón, un poquito de miel, muy bueno para, para estar activos en esta temporada, y regular la temperatura, sí. y regular El la jengibre. temperatura corporal, porque no hombre, esto de venir corriendo, llegamos, pero a todo lo que queda, Pero bueno, ok, pues entonces está Granola Gourmet presente, que ya dijimos que trabajamos muchísimo el día de hoy. Poncho nos dirá cómo quedó la hornada del día de hoy. Yo lo veo no muy feliz, ¿eh? <risas> y ahora sí, chicos, pues le dejamos los micrófonos no, no, no, no. <risas> al buen. Bien, yo nomás vengo de escucha, no se crean. No, algo te iba a decir el maestro. A ver. Bueno, mira, eh, la, cla la clase, ah, el programa pasado, <risas> no, el anterior antes, antes de de Tomás Beliz Eh, estuvimos aquí nada más hablando entre nosotros Y dije Que bueno, que no estaba Benjas Para comentarle lo que le iba a decir Estaba viendo un uh, Gracias, ya llegó Ixba con Estuve, estuve comentar, comentando a veces a, a, a, a, De los agachados No sé si tú sepas oh. Los agachados mm. Bueno, no es uno de Bueno, de hecho es un, un cómic de Rius Es probable que venga de allí pero lo, eh, los agachados eran un lugar en la ciudad de Me lugares en la Ciudad de México donde la gente comía literalmente agachada, o sea, en cuiclillas. Iba a comer en esas zonas eh, donde había las migraciones en las ciudades de los grupos indígenas. Era gente muy pobre. Iba a comer con las chimoleras. Uh -huh. La chimolera, que es una salsa divina, ch el chimole. sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ellas hacían unas cazuelas enormes, sí. ellas, se ponían y ahí llegaban las personas y ellas servían en, en sus cazotes, le servían la, el chimoli. Sí. Claro, ya, ya llevaba, generalmente llevaba quelites, llevaba verdolagas, acelgas, espinaca, porque ellos no tenían acceso a las carnes. Uh -huh. Entonces, la, y la cuchara eran tortillas. Uh -huh. Y la gente de, de manera despectiva decía Ah, esa es comida de indios Y ahorita no, nos bueno. estamos dando cuenta Que esa es la comida que necesitamos <risa> Y es importante yo, sí. yo estaba mencionando eso Porque es exactamente una de las cosas Que rescata Benjamín Eso es lo que te voy a comentar Órale. Y aparte tenemos una sorpresa Con una rolita de los agachados Oigan. Aquí, aquí el maestro le echa muchas porras a, a, Por al buen Benja. Hoy ni, ni a, redobles subimos para recibir a Benja. No. ¿Ah, no? No. Pero, <risa> pues traemos como siempre una Ayacachitli. ¿Es pues, como parte de Sí, es parte de, de los instrumentos que nos acompañan. Primero quiero saludar al público, a nuestros compañeros, a toda la gente que nos brinda un poquito sus oídos para que... Eh, comentemos y transmitamos aquello que consideramos importante y pues saludo al maestro Beto, Gracias. saludo a Meche como siempre, bien alegre, este, qué bueno que tuvieron mucho trabajo, qué bueno que, que también sea un espacio donde la gente que sienta que puede publicitarse, que pueda eh, requerir un lugar para anunciar sus productos o sus necesidades o dudas, pues lo puedan hacer manifiesto ante este programa de Radio Amfibios, Ay, ¿verdad? Creo que sí. Y retomando un poquito lo que menciona Beto, eh, por ejemplo, esa raíz de la palabra chilmoli, ¿no? Ajá. Eh, bueno, yo lo he estado preguntando a mi maestro, eh, hay una raíz básica que sería chili. ¿Sí? Chile, chile. Y moli que puede venir de olin, olin quiere decir movimiento. Sí. Y cuando agregas ma y olin, es el movimiento de la mano. Sí. Entonces, un chile que se molió con la, con la mano, ¿no? ¿En qué? ¿Qué? Pues en un... Mol mol de Cachis. piedra, de, de, de volcán Ajá, entonces eso estaba bien bonito, ¿no? Para Oye, empezar. Pero, ¿qué ¿eh? es lo que le da el sabor a ese chile? ¿El movimiento de la mano, la piedra negra de volcán o el chile? aquí <risa> le da el Buenísimo sabor? O todo O todo Todos, Definitivamente siempre es todo el conjunto, ¿no? Porque justamente estuvimos en San Juan, San Lucas San Lucas Evangelista, Evangelista ajá. Sí, ahí en Caji sí. Y conocimos a un maestro artesano que le dicen Bueno, tiene un nombre Pero a él le gusta que le digan Y dice que todo el mundo lo conoce así como el camichín oh. Órale. Preguntamos en otro lado Días después Y nos dicen que él es el chido, ¿no? Que él enseñó a toda la banda Y lo puedes ver porque tiene una serie de trabajos en su taller De piedra Para molcajete Tiene un nombre también, eh, basalto, basalto Piedra de basalto que es la que se utiliza para los molcajetes, metates y esculturas en ello. Pero no, no te imaginas, tiene por ejemplo un jaguar, que es un metate, que te llega a la cintura, o sea, del suelo para... Jaguar Yu dice, Jaguar dice. Te llega a la cintura, el puro metate. Entonces es una pieza que mide por lo menos un metro y tantos de altura, con zonas cóncavas y algo bien hermoso de ese señor. Entonces... ¿Es grande? Es muy grande. Sí. Es muy grande con cabeza de jaguar, cola, y todo. Y lo volteas y se hace molcajete y. Ta. Tienen que ir. Los invitamos cuando ah. se pueda. Este a que visiten a San Lucas Evangelista para eh, el lado de Cajititlán Está después de San Juan, San Juan Evangelista. Donde se hacen petates. Sí. San Juan de los Petates. Ya di que fuiste a tejer, Ya fui. Dale. Miren este sonido. Sí, que van a escuchar. Sí. Les y los suspiros les mandamos aire es una, un abanico prehispánico <ríe> un soplador le llamador <ríe> un soplador tejido de tule porque ahí en san juan evangelista está la última persona que se dedica a tejido de, de, tule. de tule y se llama mari y tiene 83 años wow. y todavía se sienta a ras de piso con su rodilla doblada a tejerle durísimo y a pegarle pegarle pedradas a cada doblez que se le hace a un tule para generar diferentes figuras. Ellas se especializan en sopladores, que son como abanicos por decir así prehispánicos como uh -huh. menciona Beto sí. y están los petates. Que Bueno, ya nos brincamos Mortuarios. de tema. Sí. Qué locura traemos, eh, en los temas. <risa> no importa, Qué locura. No Aquí y allá. O sea, no con que va a estar el programa. Wow. ¿eh? El viajadón que se deben estar dando Pero bueno, íbamos a, primero para asentar un tema es que el molcajete es una herramienta que yo creo personalmente que se implementó Para que en su momento, y no por ser sexista, sino por las labores que se distribuían de esa manera este, El hombre creó para la mujer, uh -huh. para que la mujer se encargara de, de moler la salsa ...y el cultivo era la parte del hombre... ...siempre se ha hecho en duplas... Uh -huh. eh, ...con los ambos sexos... ...pero el hombre aporta un trabajo... rudimentario ...que pues el, nuestros cuerpos están diseñados para ello... ...no porque no haya mujeres que cultiven... ¿verdad? Sí. ...entonces así como las mujeres le han entregado... ...regalos al hombre... ...como lo son las ceremonias de Temazcal y las danzas... ...algunas danzas... Eh, ...pues el hombre también ha tenido regalos y contribuciones... ...creo yo... ...hacia la parte femenina... ...como golpear... Una ¿Qué? piedra de basalto uh, uh, para su creación. El rudimentario ¿no? vendrá de rudo, me supongo, ¿no? Pues yo creo. Puede ser. Rudia herramienta, ¿no? Rudy Rudy herramienta. Rudimentario. <risas> Herramientas rústicas y rudas. Entonces, bueno, asentamos el primer tema de esa manera, ¿no? El molcajete sí. y todos los instrumentos creados para la cocina. este Tienen un propósito, un fin. Se sinergiza con la mano que lo hace. O sea, el ser que le dedica su rezo a cada molida. De chilito que es y una Y la energía prima. de apachurrar. Exacto. O sea, Pachurro. Ese es el rezo. La energía, pues, y la intención sí. de alimentar, al final de cuentas, ¿no? Y la creatividad de las chimoleras de a ese cuenco, a esa salsa, sí. o sea, crearla, ¿no? Decir, ahora yo le voy a echar uy, verdolagas, uy. le voy a poner. Qué bonito, de haber sido unos grandotes, ¿verdad? Sí, eran enormes. Ellos nomás lo, los consumían vísceras, porque eran las que tiraban. Dale. lo que venía haciendo el, el menudo y lo que son las, las vísceras tal como las tripas y todo eso que lo hacían como los fines de semana y la gente iba ahí a a los agachados uh -huh. y, y de manera déspota la gente se llamaba pues la comida de los indios ¿no? y ahorita dices wow o sea realmente ahí está la clave ahorita que estamos en este problema que nos dicen que tienes que cuidar tu alimentación para tener un buen sistema inmunológico y te mandan Ahí, a ese, a, ese, a ese lugar, con esa comida, ¿no? Qué, qué ironía. Sí, ¿no? sí. Pero sí, lo, lo sabíamos, lo sabíamos. Aquellos que estamos buscando una alimentación más eficaz, consciente y demás, más pues, bienestar para el cuerpo, ya estabas ahí, pues. ¿verdad? Sí. Concordabas con esos conocimientos nativos que sí. entregan eso. Me gustaría preguntarle a mi maestro, el Pamitzin, eh, qué onda con los agachados. Con los agachados. Él conoce a Rius. Sí. Y, y nos mostró algunas revistas este, Un tanto polémicas ¿no? Porque sí. eran durísimas un, un periodismo crudo Y sin vueltas De hecho el, el primer libro que yo conocí Acerca del, ve del vegetarianismo Es de río oh. Que río era vegetariano oh. Y el primer libro que yo conocí Así como tal Pues Vaya. bien escrito pues El que yo tuve acceso fue Mexicano pues fue Riu Eduardo del Río. Vaya Un recetario uh -huh. eh, Si nos damos la tarea en las próximas semanas Me gustaría compartir un par de recetas De uno de los encuentros de culturas eh, Encuentro de comida tradicional y popular Que hubo en Jalisco eh, Los tres años pasados Vinieron eh, alrededor de 60 cocineros De diferentes Estados, los que conforman centro-occidente del país y nos compartieron recetas de Zacatecas, de Colima okay. de, y ondas así que la neta recurren y caen muchos, sobre todo San Luis Potosí es uno de los estados que ha, ha metido tanto presupuesto como tiene personajes este, muy importantes como el chef ah, se me fue un poquito su nombre ah, ahorita lo recuerdo, chef, perdóneme <risa> Bueno, ellos están en San Luis y le han metido mucho al fondo de investigación uh -huh. para acercarse un poquito más a las culturas originarias de la zona de la Huasteca, sobre uh -huh. todo. Y tienen unas recetas, ¡Wow! el desierto te entrega unos recursos únicos, sí. como los cebuches, como así ingredientes bien especiales de, de cactus que generan una gomita, un, este, una pasita, un, ingredientes hermosos. Y entonces queremos compartir un poco de esas recetas. porque no nos damos a la tarea de que cada programa les voy mandando una receta? ¡Ay, ¿Sí? claro que sí! Y son justo con los ingredientes que bien destaca Beto que nos van a servir tanto para estar mejor, ser más conscientes, apoyar nuestra cultura, seguir conociendo nuestra tradición. Y, y aparte también eh, económicamente hay un impacto. Ahorita Eso. con este problema que tenemos... Eh, quizá estamos como viendo hacia adentro Y darnos cuenta que Mientras tengas eh, autosuficiencia alimentaria Ya le hiciste No manches sí. o sea, Ya le totalmente, hiciste totalmente. Entonces tenemos que cuidar es, esa parte Y Respetar a la tierra No hacer tantos monocultivos Para no erosionarla y todo ese rollo Es correcto eh, Sin duda toda esta pandemia generó un movimiento muy importante para aquellos que ya estaban en este tema de la autosustentabilidad y claro, todo, claro. fue un trampolín porque de por sí ya sabían que era importante ahora están accionando totalmente, nuestras manos están en el campo uh -huh. fuimos a, a, a sembrar pitayos a, no, a, yo quiero no, claro que todos queremos <risa> claro que queremos claro este, pitayas, tunas, todos esos este, frutos hermosos que tiene nuestro... Nuestra endemia. Pero a lo que voy es que, como es un tema tan importante para la vida misma, ahora sí que ya nos veíamos asustados cuando seguían subiendo los precios de los alimentos más clásicos y comunes, este y la gente se amontonaba por ellos, ¿no? Por hacer una despensita. Pero fíjate, o sea, como la industria? Debemos de aprender a que ellos no nos van a decir qué tenemos que comer, ¿no? Entonces tenemos tendremos que tomar la decisión? Nosotros les decimos a ellos, mediante la demanda. Exactamente, pero a la vez una, Yo pienso que hay una especie de manipulación, porque ellos te dicen... Eh, ahora vamos a hacer un monocultivo de X. Y ellos se dedican a hacer... Yo recuerdo el primer... Eh, la primera vez que yo vi esa, esa cuestión del monocultivo, Órale. fue en Cuba. Mm. Bueno, no, yo no vivía, pues estoy hablando de... Okay, okay. Cuando llegaron los, eh, los españoles que se dieron cuenta que... Lo que, lo que comenzó a ser como el oro en, aqu en aquellos entonces 1800 y fracción era el azúcar Uf. entonces comenzaron a producir azúcar a lo bestia a traer esclavos del África fue horrible eso entonces los obligaron a hacer el primer monocultivo que, se que yo conozco que es la caña de azúcar entonces Cuba ahí se fue para arriba lógico los gringos vieron que era negocio y llegaron y Matanga dijo la changa ¿no? Y sacaron a los españoles para seguir explotando los monocultivos de azúcar. Sí, tiene una historia horrible y negra. En, no no, no solo Estados Unidos, más bien el Imperio Británico. Sí. Que era los que tenía colonos acá en esta área de Estados Unidos. Y, y así eran los cargamentos justamente, ¿no? Hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia... Hacia el ese, mundo. Hacia Inglaterra primero sí, y ahí se distribuía. Al mundo. Era, el era el oro. Entonces ahí fue el... Te fijas, o sea, cómo eh, comenzaron a... a, a A trabajar, a que la gente consumiera azúcar a lo bestia. Pero vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué se consume azúcar o por qué fue tan importante el, el ingrediente como tal en el cuerpo? ¿Qué te produce carbohidratos. el Carbohidratos. Ah, bueno, carbohidratos. Sí. ¿Qué te dan los carbohidratos? Energía. Energía. Entonces era como meterle al tren carbón, ¿no? uh -huh. que te hacía pues, hacer las actividades que en ese entonces se empiezan a remontar y que desprende una mano de obra. Si tú estás todo azucarado todo el día, a lo mejor no vivirás 100 años, no, no, pero no. los 50 que vivas, no, no, no, no. exacto los vas a duplicar o triplicar, la verdad, ¿Sí? y ese fue el boom, fue una mano de obra Uno que cosa... impulsó. Impulsó y los, ahí Chicos, el, el monocultivo. no les estamos diciendo que coman dulces y dulces No, no, ¿sí? no No, no, no si sí, coman, coman un montón No, se no. crean, claro que no <risa> cada quien. Bueno, cada quien, dice Poncho Afortunadamente eh, fue un conocimiento, como dice Meche No coman, no coman azúcar de caña todo el tiempo no. Hay una larga lista de carbohidratos sí. que nos dan eso y más Lo que pasa es que el azúcar, así como tal, refinado, es un monosacárido. Bueno, esto es un rollo que a lo mejor podríamos hablar un día de eso. ¿no? Pero vamos a definirlo en glucosa y Ajá. la energía más rápida y quemable sí, y también y que se va de volado. O sea que tenías que estar comiendo azúcar No tenía mismo, que ver digo. con un mono, pero bueno. <risa> <risa> bueno, okay. sí. Pues en tema de monocultivo, este, vamos a cerrar nada más con, con decir que existe una oferta, por eso se generan Ajá. los monocultivos quién puede sostenerlo solo la industria la verdad sí. o sea un granjero un, un agricultor no puede sostener hectáreas de la misma cosa porque necesita recurrir a los químicos etc cosa que ya hemos hablado entonces actualmente pues sembremos variado tratemos de conectarnos con los personajes que están eh, generando alimentos sin alterar el ecosistema y que la verdad cada quien tiene uno que llamaban el loquito uh -huh. el loquito ese que se iba al campo Este, tiene un amigo de esos jipizones que les dicen... Que es, el marihuano. El, el pachequino. Sí, así y lo la, hacían. Vete tú. ¿No es Censura. Esas cosas aquí, por favor. Oh, pero po es eh, contexto digo, popular. Sí, a eso me refiero. Es, es como del imaginario, ¿no? Sí. El distinto. Sí. Pero para, para hacer una, distinto. de una manera responsable. La verdad que tampoco. Bueno, acérquense a esos personajes, sean o no sean lo que sean. Este, pero que tienen contacto con la naturaleza y los cultivos, porque en estas, en esta década, década que sigue, ya vimos cuál es el oro. Uh -huh. Ya vimos qué son las cosas importantes, nos sirvió para reevaluar y priorizar qué es lo importante. Ahora se van a vender los abrazos. ¡Exacto! Nos vamos a hacer ricos con abrazos. Uh, <risa> vamos a comer verdolagas y espinacas y... bueno. Pero vamos con una... No, no, no, a ver, espérame, oh. yo, yo, quiero yo quiero aterrizar, no me prestan el micrófono, ¿sí? oigan, hoy yo no he hablado, si es lo cierto. han notado, eh. Yo les platico, Rocky, <risa> no, a oh. ver, es que yo quiero aterrizar todo esto, bueno, una, eh, estaba yo un poco distraída porque me estaban diciendo que no se podían conectar, pero parece oh. que ya, oh. entonces, a ver, número uno, vamos a empezar con los saluditos, Saludos a Maru, que ya nos está escuchando, que es una de nuestras eh, abuelas, del, del grupo de abuelos. Eh, saludos a Carmen Muñoz, que parece que ya nos está escuchando también. Eh, vamos a saludar a Mariana, que le manda saludos al invitado, pero que qué pasó con los tamales de frijol. Ándale pues yo y paso ya. los recados y está en proceso compañera está en proceso, ya se recolectó no, en serio, ¿eh? ya tenemos fricolito este, que nos acaba de dar este, blanca de tlalixpan o sea, como en un mes o qué? Qué dura, ¿verdad? <risa> estuvo duro el catorrazo bueno, señores. en dos semanas pues pues es que habíamos quedado que llegabas con tamalitos el día de hoy, pero bueno todo tiene un porqué como llegó con, con, con nuestros abanicos Entonces lo disculpamos, el mío tiene Rosita, así que no te sé que es mío. Solferino. Ok, vamos a mandarle también saludos a Ale Ramírez, que ya nos está escuchando. Saludos Ale. Vamos a mandar saludos también a Citlali. Eh, fíjense bien. Ay, nada más que ya se me perdió. Ya ese. llegó tu pedido, Citlali. Eh, bueno, sí, Citlali, ya te llegó tu, tu pedido de, de panecitos. Eh. Dios de mi vida, ¿dónde quedó ese ese chat? Ah, Chato. Ay, es que están llegando muchos mensajes. Ya, ya lo encontré. No, no es cierto. Ok, espérenme tantito. Uh, es que esto es muy importante para mí. Yo sé que comenzamos hablando con un tema muy importante, ya ya bueno. me ubiqué. Empezamos hablando con bueno. un tema muy importante, que de hecho para mí es algo muy, muy padre. Cuando el maestro me empezó a platicar esto de los agachados, a mí me parece algo muy interesante porque comentamos la semana pasada, Benja, a mí me encanta sentarme a comer en la banqueta. De Entonces, buena, buena cuando buena. me mencionó esto de, de la parte de los agachados, eh, pues... Te imaginas, ¿no? Cómo en ese entonces estaba la señora preparando todos los alimentos, cómo estaba la gente. Bueno, yo me ubiqué bastante bien ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese tema me parece muy importante. No sé si se les olvidó o les hizo falta mencionar algo sobre eso, pero bueno, si no, ¿no? ¿Ya quedó todo bien? No, es perfecto. O sea, ah. de hecho, la intención era traer a colación eso para la importancia de lo que hace Benjamín. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer un, un paréntesis porque vamos a poner una canción, esa un, es, es una sorpresa para ti, Benjamin. pero fíjense bien, antes que todo eso, eh, yo quiero que, que retomemos, porque hubo varias eh, personas de los que nos hacen favor de prestarnos sus oídos, que nos mencionaron que qué bueno que regresabas, ya tienes, ya tienes fans. Eh, Entonces. Pues quiero. <risa> pero hubo, hubo alguien en especial que dijo que qué bueno que Benja regresa porque yo quería escuchar la historia del romance hindú. Aguántame ahí. <risa> eh, con eso vamos. <risa> con eso. Con eso vamos a regresar. Pero primero, y ya, ya después continuamos mandando saluditos. Eh. Vamos a ir con nuestra primera canción, por favor, Poncho. Obviamente, la canción se llama Los Agachados. ¡Wow! Así hay de estas coinciden coincidencias en el mundo. Nunca habíamos tocado este grupo en este programa, pero la verdad es que somos megafans. ¡Órale! El grupo se llama La Maldita Vecindad. ¡Ójala! Así que... Eh, si nos haces favor, Poncho, vamos a empezar con esta sí, es canción. De... De la canción original es de Tintán y de sí, Tarrán Marcelo. Estuvimos haciendo ahí como como un round a ver canción de quién traíamos, que cuál nos gustaba más y cuál menos. Y bueno, ganó la de Maldita Vecindad. Esperamos que te guste, Benja, es tu, tu canción. Chiqueamos siempre a los invitados y a Poncho con canciones. Entonces va la primera, Venga. los agachados. Nos dicen, por favor, si les gustó o no les gustó y si no pues se tapan los oídos. y ah, Si <risa> sí, pónganse a bailar. Si la Hola. sienten muy ruda se tapan los oídos, Ay, por <risa> <risa> Marcelino ¿Qué tienes? Ando muy crudo Marcelo Vamos a comernos una pancita No con los agachados ¿Lo ¿No la barremos? No le echamos todo Poninas Pon Pon Pon A comer pancita Con los agachados Que vengo muy crudo Ay De todo tengo quiñón La tiene suave Muy bien calentita. Con su callito Sabroso y gordito cebollita Muy bien picadita Chincho. Si como a mí me va a gustar Domeritos muy tierritos en su mole de pitial Cayotitos calientitos con tortas de camarón También. Tiene molido y sazonado con cilantro Con su rama del pasote Con su flor de calabaza Se conoce liberdo y Fipolitos caluditos Con chilito Picadito Tortillitas calientitas sacaditas del comal Me concita cuandos agachados que vengo muy crudo ay. La tiene suave muy bien calentita con su, sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita muy picocito, como a mí me va a gustar Romeritos muy en su mole de chayotitos calientitos con tortas de camarón Pero estrado, tomo lele con el la bitola y ping pum, dos dramonla, lo guerrero, perte el toro, mantequilla, clavilla, soy el pico. sato y gludeón se pusieron a bailar. Pachupos y coperos, hasta Faris, caseros guapachos y roqueros, los norteños y soneros, caraneros y ponguetos, los rastillos y el panteón. Los tacubos, chavaflores y maldita vecindad, maldita vecindad, ando muy Me pancitar, todos agachados, que vengo muy crudo. Ay. la tiene suave, muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadito. le muy ricocito como a mí me va a gustar. Camaritos muy delocosos en su mole de pipi, calentitos con tocas de camarón tiene moledo ya sazonado con citro con su rama de vasón tend su flor de calabaza, se en y nivel lagan friitos calitos con chilito, dito tortillitas, calentitas, más con tepache, pache, chilelingrinos ya las chinacatetes can chido, escamochas se me rebento el barzón Ya volvimos, chicos, ¿qué uh! tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Pasamos o no pasamos? Benja, ¿te gustó tu canción? Yo estuve bailando, yo eh, estuve bailando. Eh, escúchenlo, la... tiene el corazón alterado. Pum, pum, pum, pum, pum, <risa> ok, eh, pues sí, sí nos mandaron mensajitos que sí les gustó la canción, que bueno, parece ser que, que ya pasaron todos los problemas esto de, de, de, que, de que no se podían conectar. No ah, sé. qué bien. Hoy creo que andaban los duendes... Eh, no los invoques, Meche. Fuera, fuera Meche, de aquí. no los invoques. De aquí, ya oh. los queremos. Ok, pues a ver, Benja. Sí. Ya, pongámosle orden a todo esto. <risa> <risa> y si el maestro no tiene otro plan, yo quiero que nos platiques o que, o que retomemos esa historia del romance hindú, uh -huh. porque parece ser que, que mucha gente se quedó así como emocionado. Claro, querían y de saber. Y ya no se escuchó. y Es un gran tema el amor. Y efectivamente cuando yo escuché el el podcast, <ríe> y luego dicen que yo, ¿eh? <ríe> <ríe> cuando escuché el podcast, el podcast, efectivamente, esa Ahí parte de la historia ya no estaba. <ríe> por Entonces, algo. Por algo. Entonces, a mí a mí, podcast, a, mí, dice. a mí, a mí, me parece que Benja requería, eh, quería regresar y él El que, el que hizo no sé qué cosas. Ok, sí, mira, no me... más allá, es que Beto está bailando bien intenso aquí adentro, trae el flow, trae el flow, la verdad, nos prende. Y bueno, más allá de ser una historia, es una anécdota eh, que me contó un amigo. Y ma no, no, no, no, más que anécdota es una la transmisión de un conocimiento sobre el amor okay. y mencionaba mi amigo que, que, que tenemos una forma actualmente de enamorarnos bien hollywoodense o sea tienes que ser el guapo alto fornido sí, acá oh, fashion, ojo de color. Fashion, fashion. Fashion. Y, y la mujer también pero la verdad es que yo creo que somos seres hermosos Machín, o sea, no necesitas traer Gucci y todo lo que se le parezca a esas ondas. Sí, una cosa es la higiene, sí, una cosa es ah, no, ser claro. presentable. Es otra cosa, bañarse y es diferente. conforme trabajas tu interior, la verdad es que te pules y brillas como si te hubieras puesto la cera más fina de todas, ¿no? Y entonces de eso se trata esta, este conocimiento hindú, que fuera de lo hollywoodense y lo guapo que tienes que estar, es que tienes que ser permanente si tú estás tras los huesitos de una chica o una chica tras los huesitos de un hombre, la verdad es que no tienes que ser ni acá tan arrojadote ni nada de esas ondas, tienes que ser permanente y constante en su vida para generar experiencias que pues le den valía a una relación, es que lo queremos todo ya, queremos que sea el romance más grande de la historia ya, ahorita, como yo y así pasan <risa> y como cerillo ser, se va podrá ser efímero eso claro, exactamente, así prendió y así se fue, así, ¿no? así terminó y, y esta, esta historia este, sale a colación por un tema que tocó también de alimentos Beto, pero antes de pasarnos, porque nosotros somos super alimenticios, <risa> sí, ya vieron, por favor. y los alimentos y los, <risa> perdónenos por aferrados nos parece bien vital lo queremos permanente también pero, entonces pues el amor, ¿no? tenemos muchas este como formas, cuadraturas y sistemas para enamorarnos, tiene que ser de esta manera tiene que ser de aquella y no nos dejamos simplemente de estar experimentando la vivencia del día y las emociones que eso nos produce estamos más en la mente idealizando escenarios o sea, conocemos a alguien que nos late y ya estamos viendo si sí es ¿no? acá ya, ya, ya estás cuadrándola en tu vida, ¿no? si sí, entra de porque ella es así o él es así y tiene estos requisitos que yo pedía, ¿no? Y mis parámetros. Mis parámetros de vida Oye, y, y lo peor de todo es que... que mis parámetros. Quizá, a, así como con esto que estabas mencionando eh, de la forma ho hollywoodense de, de enamorarte, uh -huh. pues también se puede que, que te pases el tiempo convirtiéndote en, eh, en esa persona que, que el otro quiere, ¿no? Dejas de Uf. ser tú, porque dices, no, es que le gustan rubias, me voy a pintar el cabello Chale. de rubio. ¡Híjole, qué O sea, qué denso. Yo, yo conozco mujeres que, que sí, o sea, realmente de repente hasta piensan en operaciones porque tienen que entrar en lo que al chico le gusta, y pues ya no eres tú, ¿no? Pues, qué duro, la verdad, eh, porque nunca nos... darle gusto a las personas es un barril sin fondo. ¡Claro! ¿No? Entonces te vas a ver en el abismo. Eh, yo creo que el autorreconocimiento, el autoamor, todas las cuestiones hacia el amor personal... Este, son la clave para poder tener relaciones ya sea amistosas o, o más profundas, ¿no? Que te muestres, ¿no? Tal y como eres y que así permanezcas. Que te ames como eres. Exacto. Que aprendas a reconocerte y amarte como eres. Oye, y a ver, entonces, esto de permanecer uh -huh. ahí con los hindús, uh -huh. ¿qué sucede ahí? Pues... Es lentamente ese enamoramiento, ese romance... Hablaba de la anécdota particular de, de de un pensador de ese tiempo, no tengo el dato preciso, pero más allá de, de descifrar cómo es esa, esa rutina en la India, porque existen castas, también existen matrimonios arreglados y, y también difiere mucho de lo que estamos hablando ahorita, yo creo que reconoce más bien la esencia del amor. ¿no? cuando estás en permanencia, no sé si han tenido amistades es más, los simples este, matrimonios actuales que realmente eh, forman familias y generan núcleos familiares son los que tienen en claro este valor de la permanencia ¿no? Que o sea, no te vas a encontrar con un escenario idóneo, así en muchas formas pero no de todos modos te va a tocar chambear vas a chambearle no, no va a ser así de, Uy, ya la vida en un resbaladero claro que no <risa> Ajá, en el toán? no papá Pero es que a final de cuentas Lo que más trabajo te cuesta Es lo que realmente valoras, ¿no? Si todo es muy sencillo Como dijimos lo del cerillo Pues fácil se prendió y fácil se terminó Si te cuesta poquito más de trabajo Yo creo que lo, lo, lo valoras y, y perdura, ¿no? Es ellos muy bueno ¿Tú qué opinas Beto sobre eso? No, pues es que Es, es una cuestión como de resistir Pero no verlo como como un sacrificio, sino que es parte de ir claro. este, buscando y si, se presentan situaciones, obstáculos y los, los resuelves, ¿no? También. Es tratar de, de mantener el, el núcleo familiar porque es pues, parte de la sociedad, ¿no? Lo que nos tiene aquí. Yo creo que hay muchas relaciones por lo que veo y me he permitido experimentar que sí, como bien dice Meche, lo que cuesta trabajo eh, tiene un valor, ¿no? Nada más que a veces eso nos, nos da pauta para crear una psicología también ...un poquito que nos puede... ...poner en el borde de la barranca, ¿no? ...o te esfuerzas o... ...o no te no va a valer... ...creo que tenemos que equiparar... ...¿verdad? Eh, que tampoco sea un esfuerzo extremo... ...últimamente traemos una bromita... ...entre eh, la gente que... ...danzamos y, y que nos reunimos... ...este, para... ...para orar y, y crear nuestra... ...nuestra forma de vida sustentable... ...y le decimos... ...es su rezo, ¿no? ...o sea, si esa persona... Si esa mujer, si ese hombre quiere estar bien aferrado y viéndose las negras en una relación donde le está, se ve que le está echando todos los kilos y hasta de más, creo que eso no genera realmente un valor, ¿no? Sino que demerita... Sí, no, este, tampoco. Tiene que ser equilibrado. Eso, eso. Sí, sí, Quería sí. aclarar eso por lo que decimos, ¿no? O sea, sí, tú vas a chambear en tu interior, pero también tiene un efecto en el exterior, ¿no? si yo me trabajo y genero todavía un pilar más bonito, ay, no manches, pues qué rico, qué, qué, qué bonito se va a formar esa relación que va escalando, ¿no? Que va subiendo un piecito a un peldaño y que al final sí es de stairway to heaven, ¿no? La escalera al cielo. Exacto. Ajá. Entonces, pues también, todo lo permanente es maravilloso. Lo son las culturas nativas, lo son la permacultura, un tema del que no hemos hablado. Y este... ...esta onda de los petates que traíamos... ...cambiándole un poquito al rollo amoroso... ...pero no tanto... Eh, ...vinculamos que tiene... ...tiene un trasfondo bien especial... ...porque hablábamos de formar familias... Uh -huh. ...y antes pues tu familia la podías formar con varias cosas... ...pero dentro de ello pues está la vivienda... ...y ya que tienes una vivienda... ...pues para vivir chido necesitas instrumentos... ...para la vida misma... no ...entonces el petate... Tiene una simbología muy profunda en nuestra cosmovisión. Porque ahí, ahí te engendran sobre el petate. Y pues es cama. Es cama. Y no es de pescado. escama no, no. Es cama. Es cama. Es, cama. Es, cama. es aposento, es lugar de gestación sí. y de descanso. Y frazada mortuoria. ¿Y qué? Mortuoria. Y frazada mortuor mortuoria. Exacto. Te engendran ahí. La vida misma transcurre. la de, transcurre ahí y transcurre. finalmente pues acaba ahí porque sí. de eso se trata la frase de que te petateabas, ¿no? Sí. O sea, oh, cierto. Hacen y hacen nos petateo. Eh. Así <risa> es Entonces, cierto. Lo envolvían, lo rolaban en su petatito Ay, sí, y para algunos, enterrar. para enterrarlo, sí. en lo que serían las tumbas de tiro. Sí. Porque y ahorita ni modo que te envuelvan en el colchón. <risa> Imagínate el descanso, no. imagínate el descanso que tendrías, no, no, no, no Sí, no. pero está padre cómo lo, ibas a la tumba de tiro, ¿no? Sí. Con tus pertenencias, todo un ritual de atiro. De ¿sí? atiro, de atiro ibas a la tumba de sí, tiro, sí. eso no es escapatoria. Pero, bueno, ¿sabes qué? A, a mí lo que me encanta, a mí me gustan mucho como los rituales, Y, y bueno, ahorita nos... no, no, no, pero... ¡Qué cosa! <risa> ¡Señores! <risa> ¡No! <risa> ah, ¡Qué exagerados! ¿Sí? Eh, no, yo me, me refiero a... bueno, rituales más light. Okay. <risa> no, me refiero... ahorita nos fuimos como a los dos extremos. Yo estaba pensando, por ejemplo, en preguntarte, eh, tú, tomando en cuenta tus instrumentos que traes... Eh, ¿Cómo sería un pequeño ritual? Si tú tuvieras que, en este momento, hacerle saber a una fémina que, que estás interesado... ¡Órale! ¡Wow! ¡Está dormido qué? qué ¿Qué utilizarías? Música, respiración... Eh, tu cuerpo pero bailando para qué, para qué, quizá, ¿Cuál es, la, ¿cuál es la finalidad? para enamorarla. enamorarla, sí, sí, para enamorarla pero también pues ah, <risa> <risa> <risa> Ups, <risa> ya cayó ya cayó Pero no, te entiendo, te entiendo. nos fuimos al otro extremo, Órale. o sea, al ritual de cuando mueres, en, en ese que, que mencionábamos, o sea, te envolvían en tu petate, sí, sí. y pues había como una especie de ritual, ¿no?, supongo, no sí. nada más iban y te echaban al hoyo, sino que tenías que pasar por una ceremonia... Ponían sí. tus pertenencias, yo claro. recuerdo que en alguna, en algún museo hemos de haber visto esto donde... Las tumbas de tiro. Ajá, sí. y, y qué era lo que te incluían eh, como parte de tus pertenencias para saber que estabas ahí todo el tiempo, ¿no? Ahí en los guachimontones hay tumbas de tiro. Ajá, o, o que no sé, que decían, para que no regrese porque algo olvidó, sino que ya tiene todo lo que es de él y va a descansar eternamente, ¿no? Creo que es una parte de la cosmovisión, una de las partes bien importantes. Te voy a ser honesto, no tengo el conocimiento tan profundo, pero sí conozco un par de cosas. ¿Por qué no dejamos también parte de esta pregunta? Ahorita les comparto sí. lo que sé. Sí. Pero ¿por qué no lo dejamos para un posterior programa si la gente qu ¡Ay, volver, quiero volver! quiere volver? A ver, va a volver, pero con tamales. Poncho, con tamales si no, nos regresa. No me voy a estar presionada. Solo vuelve. Ah. Okay. Me late, me late y vamos a hablar de la comida también para para, para Día muros. de Muertos. Perfecto. Sí. Hay es unas melate. cuantas cosas muy importantes. Me traigo un tamalito especial para eso. Ya lo dijo público, vamos a... a tenemos una lista de, de testigos, así de que nada, que pues es que la... se me olvidó, me fui, no estaba. Grábamela ahí en el hielo, Ándale. No, no, no, hay un hay un podcast que está quedado, es está quedando bien grabado. No, no el día crean, de claro hoy. que sí. Será un placer, ¿no? Pues de eso ando pidiendo mi, mi bolis, ¿verdad? Ah, ok. Mi paleta. Entonces, pues bueno, para contestar... La primera pregunta. Sí, porque la, la siguiente canción tiene que ver algo ahí con, con un poquito como de esto, de los rituales, de... Va, ya la vas a escuchar, la, pero el primero... El ritual del amor, ¿no? ¿Estamos hablando primero? Eh, sí, tú sí. dime el que tú quieras. Bueno, pues... Si acudir, tienes... Ya sé, quieres así, imaginar a la fémina y ahí está, ok. ¿Qué harías? Pues, la verdad, voy a contestar bien básico y con lo mismo, permanencia. Y... Permitirse ser lo que somos, ¿no? Es que creo que está muy condicionado. Si te fijas, cuando alguien te presta tu, su atención, se abre un mundo. Sí. ¿no? Que sea una atención primaria, no secundaria, ni terciaria, ni nada. Creo que es donde dices, ya la hice. Pues le abres, te abres de esa manera para explorar quién es esa persona, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, ya es el paso número uno, abrirse, ¿no? Estar atento... Y, y, este. ¿cómo se llama esto? Retroalimentarse, ¿no? Uh -huh. Y pues la verdad es que va creciendo una emoción y dependiendo de la frecuencia y el tipo de emoción, creo yo, me estoy viendo como bien metódico, pero la verdad es que así lo veo. Te es genera, te impulsa a tener actos. Si yo ahorita te dijera qué, pues necesitaría ver quién es ella, ¿no? Por ejemplo, hay una persona muy especial en mi vida que le encantan las las flores y tiene un arte bien profundo con la herbolaria entonces yo cultivo algunas cosas en el jardincito de mi casa de la ciudad tengo lavanda, tengo romero tengo micle y así entonces ya estaba lista la cosecha de lavanda estaban violetas así hermosas la luna era correcta para cortar y que llevara todas sus esencias entonces fue un, una ceremonia, Ajá. un ritual para decirle, hey Ni siquiera era, quiero que te cases conmigo, no, nada, nada, simplemente decirle, hey, te amo, ¿no? Eres mi amiga, eres eres una persona importante para mí. Entonces corté, y todavía no obstante que tenía esas bellezas, las envolví en un papel estraza con un doblez muy perfecto. Eso es que tú sabes hacer muy bien. Hice una cadenita con hilo de ishtle, le puse unos detallitos, y oh, cuando estaba terminando de cultivar la lavanda, había una mariposita ahí, muerta, ya adentro de la planta, entonces la agarré y estaba como de esas de broche de oro, ¿no? Ah. Y pues se la puse ahí también, como detalle, como amarradito. Ya se lo envolví todo, la verdad no esperaba producir tal cosa cuando se lo entregó, pero la verdad es que hasta la lágrima soltó. ¡Claro! Y me, y una... me lo Oye, hizo saber porque no lo hizo ay. enfrente de mí. No era para mí, yo estoy emocionada. Ya <risa> estoy llorando. ¡Ay, sí, qué Fue emocional. hermoso, y, y no era con... ...esperando una reacción de... ...Nana, me nació... ...dije... ...ah, qué bonito... ...ella siempre se portaba bien chido conmigo... ...lo hice... ...se lo entrego... ...y creó... ...pum... Wow. ...una esfera de emoción... ...que al momento sigue... ...y esas son las relaciones... ...que cultivamos, ¿no? ...a lo mejor no... ...no sabes si va a terminar siendo... ...tu pareja... ...este... ...pero sí... ...acumulaste una... ...una relación bien bonita... ...afectuosa... ...más allá de los besos... ...o... o, o más allá... ...este... ...ya estás generando eso... Y yo creo que si mantienes esa calidad de relaciones a tu lado, no es necesario luego, luego andar foguéándote, no lo acá, sino que sabes contener, trabajas tu energía misma en cuanto, voy a hablar abiertamente en cuanto a la sexualidad, porque queremos compartir la cara, ¿no? Bien desaforados, pero si tú mantienes un margen y sabes trabajar esa energía, creas una plataforma y no entras con cualquier cosa, porque ya hablar de energías sexuales, hablas de un trabajo y unos amarres, que tú mismo te generas o nos generamos, y ya te veo, ya nos vemos ahí en, <risa> te veo en escenarios complejos, y son ciclos viciosos, y ahí es donde empiezan relaciones tóxicas, entre misas y demás, ¿no? Fíjate qué bonito, porque creo yo que parte de lo que tú mostraste ahí, pues, fueron tus sentimientos, uh -huh. o sea, habría muchos hombres que, que quizá puedan decir, ay, no, ¿cómo crees que yo le voy a hacer eso ahí? O sea, ¿va a decir que yo qué...? ¿No? Y, y, creo que mostraste tu lado femenino uh -huh. para poder llegar y poder mostrarle a ella pues que compartes ese gusto, ¿no? sí. Qué bonito. Hay, ¿Sí? hay sensibilidad. Eso, sí. más, más que, y bueno, sí, claro, todos tenemos un lado femenino y uno masculino. Sí. sí. Y se generan acciones de ambos tipos. He hecho otro tipo de cosas que requieren fuerza. qué. <risa> <risa> <Perdón, me che. risa> no se crean. Y, y la verdad es que el trabajo interior otra vez eh, nos ayuda a aceptarnos con esta parte sensible que también somos ¿verdad? porque hay, hay momentos para cada tipo de energía claro, entonces sí sí me permití explorar esta parte y, y tuvo un efecto pues, pues ya en la siguiente visita nos dirás, si surgió efecto ¿O no surgió efecto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué siguió? ¡Queremos saber! ¡Qué <risa> eh, pues! oigan qué antes, fuerte! Antes de ir a, a... Yo siento que hoy estamos hablando como de todo y de nada. No, <risa> es una tertulia, estás suave. <risa> sí, la verdad sí. Pero bueno, les voy a platicar. A mí todo esto me hizo recordar una cosa cua, eh, sobre lo que tú estabas diciendo. Eh, yo creo que para perdurar tienes que mostrarte tal y como eres. ¿No? El maestro Beto y yo ya tenemos pues una historia juntos, ya tenemos muchos años, no les digo exactamente cuántos porque últimamente me equivoco y, y luego me regañan, pero fíjense que hay una, hay una situación, eh, cuando nosotros estábamos en, en estas eh, ondas de ahí de quedar bien y todo eso, sí, sí. realmente creo que algo de lo que mejor nos funcionó fue que nunca llegamos a ese enamoramiento hollywoodense. Órale. O sea, jamás en la vida. Creo yo que nunca hubo eso. O sea, no. era el, el mostrarte realmente, el bueno, decir, estilar. no Estilero. sé, no sé hacer de esto, no sé de esto, eh, pero también quiero, quiero aprender lo que tú sabes hacer, voy a compartir lo que tú sabes hacer. ¿Sabes que Esto no me gusta, mejor hay que intentarlo así, ¿no? Entonces, eh, a, a mí en especial es una de las cosas que me mantiene al, al lado del, del maestro, que nunca hubo como esta esta parte de Ay, es que tú eras así, ¿eh? o sea, tú me dijiste y tú me dejaste ver que eras así. No, hubo hubo esa parte donde nos encontramos realmente como éramos y como seguimos siendo. Entonces, realmente sí, sí vale la pena mostrarte como eres, sin miedo. Dice mi mamá que siempre hay un roto para un descosido. Entonces, yo creo que en el mundo hay una persona que te va a aceptar tal y como tú eres, ¿no? Mostrándote como tú eres. ¿No? Entonces, bueno, me acordé. Maestro Beto, felicidades, porque gracias, estamos juntos. <risa> ah, <qué> hermoso momento! <risa> okay. ¡Cambió la temperatura del Ay, estudio! ¡Ay, claro que no! Solamente Acabado, seguro, seguro me sonrojé, eso es casi seguro. Ok, chicos, vamos a escuchar una canción de Ska Cubano. La canción se llama Chango. Es una, un, un poquito como esto, pues no sé si rituales sea la palabra. Es una correcta. de la de las orillas. Ajá. Chango. Es algo, escúchenla y, y la platicamos ya que regresemos. Les va a gustar, por favor, Poncho. Para cerrar esto. Volvimos, chicos. ¿Qué les pareció? Hoy fue de. ¡Changó! Acá el maestro andaba baile y baile. Benja, Benja andaba investigando que era Changó. Y, y no la verdad es isas. que muy padre, tiene que ver con nosotros, pero bueno, ya lo platicaremos después, porque Benja quiere volver, entonces tenemos que dejar temas pendientes. Eh, ya ni les platiqué, fíjense que este grupo de Ska Cubano dice, la idea de crear una banda de Ska cubano surgió a partir. De Peter Scott Un empresario británico y amante de la música Quien comenzó a frecuentar Jamaica y Cuba en viajes de negocios Así, él estando allá, invitó a Nativo, Bo Un reconocido cantante londinense de ska Que era devoto de todo lo retro Lo invitó a grabar con algunos de los mejores músicos cubanos en Santiago de Cuba Que era conocida en ese entonces como la cuna de la música cubana por el indiscutible papel que desempeñó en el desarrollo de la música popular cubana. Nativo, además de ser un famoso DJ en Londres, era un ávido coleccionista de viejos discos cubanos de 78 revoluciones, y él fue quien sugirió adicionarle a la grabación que iban a hacer Eh, de música cubana, ska y otros ritmos tales como cumbia colombiana, mento jamaiquino, son, mambo y calipso. Por eso son un grupo tan, tan diverso y tan aceptado, porque tienen muchísimos ritmos. Wow. Y además pues hacen muy ligues sabes. ahí muy, muy padres, ¿no? Dice, cuando estaban en Santiago, Nativo escuchó en un bar al balandista cubano Benny Billy. Viva reencarnación del legendario Benny More. Y así le pareció. Entonces, él supo que había encontrado, que había dado ya con su homólogo vocal para el proyecto. De regreso en Londres, Nativo formó una banda con los maestros más destacados de la música cubana y Jaimaikina, que desde entonces llegó a los escenarios el sonido irresistible de este grupo llamado Ska Cubano. El resto, como se dice, es historia, o por lo menos revisionismo histórico, ya que Esca Cubano propone un mundo donde la música de los hermanos caribeños de Jamaica y Cuba reforzaron un vínculo sanguíneo mucho antes de que el reggae y la salsa trascendieran fronteras para hacer bailar al mundo. Así nada más. A veces hay, hay grupos, hay, hay tipos de música que... Como no son tan comerciales, tan hollywoodenses, pues no los tomamos en cuenta, no los conocemos, pero es música muy, muy rescatable, vale realmente la pena. Antes de dejar hablar a Benja, porque luego ya nos quiere prestar los micrófonos, vamos a saludar al señor Sergio Funk, que nos está mandando saluditos a todos los que estemos en la cabina. Así que vamos a mandarle saluditos a George, George, Esperemos que Alimentos Veganos Isis regrese pronto porque Beto y yo no hemos salido a cenar a la calle <risa> últimamente. Y dice que hacemos bonita pareja, maestro. Gracias. Ok. Lo dijo emocionado, ¿lo notaron? <risa> sí, está okay. ok, ok, ok. Pues ahí, ahí, ahí, hasta ahí vamos a dejar los saluditos. A los demás ya los habíamos saludado. Eh, Benja, tú ibas a mandar saludos. Sí. ibas a hacer algún comercial por ahí así es bueno pues existen dos propuestas bien importantes de las que me he echado la mano para ayudarme en mi proyecto de alimentos y uno es la tienda de eh, alimentos orgánicos Tlalixpan Tlalixpan le vamos a mandar la liga al, a Whatsapp de Meche sí, para favor. que se las pase a sus este a sus compitas a toda la gente que ...que se comunica con ella... Uh -huh. ...y estas personas están armando... ...una canasta... ...de repartición ahora para los que no desean salir... ...y aún así desean tener... Eh, ...excelsos alimentos... Eh, ...orgánicos... Eh, ...tiene dos paquetes... ...el número uno básicamente son... Eh, ...alimentos sanos e higiene... ...incluye desde jarabe... ...de maíz... De, ay, nomás de maíz. ...jarabe de, de maguey... Eh, ...miel de abeja... Eh, Yo digo que le podemos agregar la granola de Meche, tiene dos bromitas que es chocolate amargo de la marca La Broma de Teo, muchos la conocen, incluye medio kilo de frijol, eh, un cuarto de garbanzo, o sea son canastas así armadas de las cuales voy a pasar publicidad también a través de Meche, Perfecto. son imágenes ya que pueden ustedes ver muy bien con un costo de repartición ahí integrado dentro de cuatro zonas De la zona metropolitana del centro hacia afuera uh -huh. Y con eso te va dando tu, tu costo Eso sería la publicidad número uno Y la publicidad número dos es que se está gestando para el Día de Niño Para que quieran compartir ahí con, con sus hijos Sobre todo eh, un, un Zoom, un programa de Zoom que vamos a armar para ellos Que es de los cuentos de la tradición Vamos a elegir, hoy en la noche vamos a elegir uno de los cuentos para hacer este un montaje en vivo por Gabo, Gabot, que es un cuentacuentos de la tradición que anda por todos lados, tiene un espectáculo buenísimo y a los niños los cautiva y los tiene así. Con la, la boca abierta. Totalmente, es buenísimo y lo vamos a sonorizar y le vamos a ayudar a meterle más elementos a este show que tiene. Para transmitirlo desde un Zoom a los hogares de todos los niños que se quieran inscribir. Wow. Entonces, le voy a pasar la liga a Meche también y a Beto. Y bueno, si están interesados, pues el jueves 30 de abril podrán eh, tener una difusión en la mañana y otra en la tarde de este ah. cuento que vamos a grabar. ¡Ay, Eso qué era, padre! Sí, y para era. las mamás de los niños también Uy, podemos. ¡Uy, se van a fascinar! ¡Se van a fascinar! La neta es que es para todos, pero vamos a tomar el pretexto de los niños. Ah. Sí. Ok, Eso genial, era. genial, pues, eh, Benja, Dígame. ¿qué más nos platicas? Pues miren, yo creo que como hemos tocado y bien vimos muchísimos temas, ¿qué les parecería? A lo mejor no va a ser en una semana, ni en dos semanas, ni en tres semanas, no sé, ya nos pondremos de acuerdo para el siguiente programa Sí, porque el señor Benjamín se cotiza Pues, la verdad ¿Nos que diste, sí ¿Nos diste un mes? ¿Un mes? Sí ¿Neta? Y estuvo a gusto, ¿no? Porque veniste en la clase 5, en, en el programa 5 y regresaste en el 9 Pues no está mojado de que hubo lágrimas en el suelo <risa> Así que, Te extrañábamos eh, O sea, va a estar a gusto, yo digo que el mismo público elija Creo que tocamos temas, uno, alimentación sí. Dos, el amor Tres, rituales o ceremonias funerarias Ay, ah, a mí me encantaría ese tema, que, que tocáramos bien. un poquito ahí el maestro que se ponga a investigar, a mí esas cosas me laten muchísimo, yo creo que que Órale. no te mueres y te quedaste, yo creo que, bueno, que no te mueres y te fuiste, más bien sigues existiendo de forma diferente, pero estás presente, ¿no? Y, y bueno, creo que eso no tiene nada que ver con religión. Eso ya ya son cosas diferentes. No, realmente tiene que ver con... este Vamos a ver qué piensan las diferentes esferas de la sí, civilización, sí. ¿no? Desde los pueblos nativos, Exacto. cómo ven la cosmovisión. Sí. Y, y pues ver qué onda. Buscamos unas rolillas ahí, a ver Ándale. si tienen que ver con la, con la muerte. Oigan, pero bueno, antes de yo quiero... El, el chiqueado del día de hoy con, con las canciones, aparte de, de haber sido Benjamín con su canción de Los Agachados, va a ser el señor Sergio Fong Yo le, oh. le traje una cancioncita que, que hoy que la escuché... Dije, esa es para él. Me gustó. Aunque a ver si no me, me regaña después... Y me dice que no le gustó. Ok, esta canción que sigue... La toca un grupo que se llama Tromboranga. Ya alguna vez les platicamos de ellos. Cuando vino Angelito fue cuando les platicamos... Sí, no, de, es, es bravo ese grupo. De ellos. Eh, la verdad es que todas sus canciones son buenísimas. El simple hecho de estarlas escuchando... Te prende, hace que te avientes ahí unos pasitos de baile. Eh, pero esta canción se llama Mi China Colombiana. Ah, no me pregunten china. por qué va dedicada al señor Sergio Funk, pero es con todo mi corazón. Y que venga y me diga si le gustó o no le gustó. Andale. Con cariño, Funk, para ti. Por favor, Poncho. Cuando la vi moverse me quedé loco se soltó el moño Cuando la vi moverse poquito a poco con mucho antojo Ya de los tiempos recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. ¿Ya? Regresamos después de este rolonón dedicado al señor Sergio Fong con su China colombiana. ¿Buen estuvo, eh? La verdad sí. Con, con esta prendezón queremos avisarles que el día de mañana a las 7 de la tarde Se va a armar la rumba, vamos a armar la gozadera otra vez con nuestras clases que estamos dando en línea. Mañana a las 7 de la tarde por Anfibio Son. Sí, Academia. Academia Amfibios, Amfibios Son Son. en Facebook, esa es nuestra página ahí, 7, 7, 10 en lo que estamos conectando. Se arma la gozadera. Y a puro bailar, chicos, les vamos a tener puras canciones así de ese tipo como... el de la China colombiana, ya nos mandaron mensajes que sí les gustó, al señor le gustó eh. Eh, yo estaba asustado <ríe> yo sé que se andaban imaginando ahí a la China colombiana entrando, moviendo esa faldita y esa caderita <ríe> nada como bailar chicos, decíamos ahí en el Inter que recuperen la, que debemos recuperar la salud yo creo que la salud nunca debemos perderla empezando por ahí ¡ah! tenemos visitas visitas, vinieron a agradecer sus canciones, perfecto suelta, chicos oye, oye. Nos, nos están prometiendo que ¿qué? es que Ay, en, la, en, la, en decir, la siguiente visita no, ya van a dos horas, dos ah, okay. eh, chicos, no dejen de bailar no dejen de divertirse ya vamos de ganancia ya casi salimos eh, vamos todo bien aquí ¿No? Sí, de lujo <risa> Seguimos, ok Le regreso los micrófonos, aquí el buen chino, Benja A ver qué nos chino. platica Yo solo quiero felicitar a toda la gente Que se ha puesto bien creativa en este tiempo de pandemia Para lograr el éxito A través de sus negocios Que no, no, no, la verdad La creatividad del mexicano se vio Buscando clases en línea servicios a domicilio este nos volvimos muy virtuales eh, tanto el sistema educativo como toda la onda la verdad ha sido una transición bien gruesa y que todo el mundo ha tenido la capacidad este, mental de, de sobrellevarlo ya estamos bien cerquita como dice Meche Este y pues felicidades a todos por estar logrando este periodo, conserven la calma no, no olviden divertirse mucho tomar clases en línea con, de, de baile con Meche Y con Beto en anfibios. Ya vamos mañana por la clase Ve 20... 22, 22, ¿no? 22, ¿no? 23. O 23. Ah. Y, y o sea, eso lo hicimos ya cuando ya teníamos como dos semanas, algo así de, de descanso, ¿no? Uh -huh. Que igual también para los que se tomaron su descanso, pues bastante válido, ¿no? Yo creo que van a regresar así, deseosos de hacer todas esas actividades vitales, más que nada. Y yo les digo que está haciendo tanto calor que cuando nos digan que ya podemos salir nadie va a querer salir con el calorón que está haciendo sí. afuera pero sí. bueno, pues ya va a llegar el momento de despedirnos, Benja ¿qué más, qué más yeah. quieres platicarnos? ¿qué vamos a dejar pendiente para el siguiente programa? ¿qué dejaremos pendiente? pues ahora sí que toda eh, la cosmovisión en base a, lo, a las ceremonias funerarias de nuestros antepasados, creo que sería un tema bien este jugosón, con muchísimo material interesantísimo, que debe de tener muchas este, propuestas musicales también, ¿no, me echen En cuanto a salsa, ¿qué habrá? ¿Qué, ¿Sí crees que haya movimiento ahí? Sí. Pues no tengo ni idea, pero vamos a darnos a la tarea de empezar a buscar. Al cabo, el señor Benja dice que en un mes, pero no, tienes que venir antes. ¿Cuándo va a haber producción de tamales? Pro, estamos produciendo esta semana, pero la verdad es que acabamos de regresar, va a ser la 135, tamaleada 135, Este, la tenemos comprometida para un evento que nos pidieron La siguiente semana sí vamos a estar a disposición del público Para que empiecen a mandar sus mensajes Sus pedidos sus de pedidos, tamales Sus pedidos, neta, tenemos la publicidad ya para lanzarla el, lanzar. profe, el El profe Fer vino a ver qué tamales de qué dice Sí, tamales de... Betate, ah, no sé Tamales de amor Fue lo que, se, lo que se generó hoy No, y con gusto pues seguimos surtiendo sus este, sus pedidos la próxima semana. A partir del de el miércoles vamos a estar repartiendo en toda la... Acelgas, claro que sí, de acelgas, de, de camote de cerro, no, camote de cerro ya se terminó, chincha. ¿Ves? Te, Ni siquiera comí. Claro que sí, te llevé uno. Que no me comí yo, se no, comió el buen Balam, acuérdate. No, no, Saludos triste. a Balam si nos está escuchando. Oigan, por cierto, eh maestros de la sílaba regresa también porque era cuando más problemas teníamos de, del internet sí entonces van a regresar ya manas dar, a darse con todo sí, amenazan. amenazan con venir a pelear y, y creo que nacho va a entrar como como peleador usted guantes también sí vamos vamos a ver qué se puede hacer con esto eh poncho creo que también ya va a estar listo para ese entonces No, es un es alguien de los que regresa y fíjate que eh, nos encontramos ayer al ingeniero Rojo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ah, pues también ya eh, lo comprometimos, nos dijo que sí que sí viene, él nos regresa, viene por primera vez. Entonces, pues vamos a tener próximamente, chicos, invitados eh muy interesante, nos van a platicar diferentes cosas, eh, recuerden que Beto y yo siempre buscamos que esto sea un medio de expresión, recuerden también que estamos buscando patrocinadores, esta radio no puede subsistir eh, sin recurso, entonces estamos buscando gente que quiera ser parte de esto y pues que queramos, ¿no? que queramos trabajar, que queramos sumarnos, es lo que nosotros queremos, entonces... Pues ya, creo que yo ya el día de hoy ya no tengo ya. Que, nada más que decir. Eh, maestro. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos. No, ay, perdón. Bueno, como <risa> estoy acostumbrado. Bueno. Sí, nos escuchamos. Ajá, ah, le decía a ti. Ah, perdón, no entendí. Eh, sí, pero a ver, Benja, fíjate bien. El tema de nuestra última canción Obviamente. que volvemos. Nosotros tres nos juntamos y solamente hablamos de comida. Somos mexicanos <risa> y latinoamericanos. Exacto. Fíjate bien. ¿Qué te da, qué te trae a la mente, eh, no sé, algún recuerdo, algún platillo? Nuestra última canción se llama arroz con manteca. ¿Qué pasa ahí? No, pues se oye delicioso. La verdad es que varío mis grasas y todo, pero la mantequita tiene lo suyo. La mantequita sin duda tiene lo suyo. Así que no, pues, una delicia, ¿no? Ese arrocito, ¿cómo Yo sabe cocinar? Yo creo que cocinar? sí. Yo hace muchos años que no cocino con manteca, pero los frijolitos con manteca es otro rollo. La verdad que ahí no hay una tortillita recién hecha, una salsita de molcajete, embarradita de frijoles, Dios de mi vida. Un buen... Eh, ¿Qué dijimos ahorita que nos va a traer, Benja? Eh, un buen aguamiel para, para que esa tortilla... Pues vale. Corra, no, pero, pero no, pinche, ween, no, no, bueno. Ya, no, ya dijo el invitado no, no, que sí cumple. No, no. <risa> Para <risa> la siguiente. <risa> Así es la técnica de cualita mali tamali, okay. Hambrea, hasta que pidan más. Uh, redes sociales, Benja, ya para Pero irnos, no, redes sociales, ¿dónde ¿sí te de localizan? Redes sociales, bueno, primero, estamos utilizando mucho más, siendo honestos, el WhatsApp por cuestiones de practicidad, ahí mandamos nuestros paquetes y desde ahí cubrimos nuestros pedidos. ¿Y el Pe número es? El número es 33 20 86 35 38 Perfecto, si alguien necesita comunicarse con Benja y no alcanzó a anotar el teléfono, me dice y con gusto le pasamos el contacto. Muchas gracias, me quiero agradecer a los anfitriones de este programa que siempre nos hacen sentir en casa y que son bien agradables, la verdad, gracias por su música, gracias por todo. Chicos, gracias por habernos prestado sus oídos el día de hoy, un honor estar aquí con ustedes, muchísimas gracias, mira, también ya de los abuelos dicen que quieren tamales, Maru también claro. quiere, qué óvole. Poncho, muchísimas gracias por haber hecho esto posible. Gracias al señor Sergio Font. Gracias a Exbalanqué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Mil gracias. Lo queremos muchísimo. Eh, última canción del día y nos vamos. Arroz con manteca. Vámonos. Ya es la última, lo prometo. Vámonos. Vámonos.